Una vez más, la justicia chilena ha demostrado que para el pueblo mapuche no tiene ninguna concesión. Otra vez, somos parte de un montaje, otra vez, la justicia chilena ha sido corrompida por el poder político. Hoy han condenado al lonco Facundo Yones Guala eh, en la causa del Fundo Pisué-Pisué, sabiendo que aquí 12 jueces de la región de Los Ríos se juntaron en una reunión antes de que comience el juicio y de, con, una, con una carta llegada desde Santiago, en los cuales le pedía que para el, la causa del lonco Facundo Yones Guala tenga el máximo peso de la ley.